Viejito, el otro día estaba hablando con una gringa y le dije que estés bien y ella me dijo YouTube, me dijo YouTube, ¿cachai? A mí YouTube. Esto no es lo más cerca que estarás de YouTube este año. Teatro Nos Café de las Artes presenta la van premier del DVD de YouTube, 360 Degrees at the Rose Bowl. Prepárate para vivir una experiencia audiovisual única. Este próximo 31 de mayo, 27 cámaras, Full HD y sonido 7.1 harán que veas a tu